Así, Alfonso, ya estamos viendo, estamos evidenciando de que realmente el avance está, está ya en buen, eh, buena ejecución, pero el nivel periodático está un poquito complicando a la vez, ¿no? Eh, estamos viendo cada zapata que ha encarado un nivel casi de 2.000 litros de agua para, para hacer pocha, ¿no? Entonces... Eh, estamos viendo también de que eh, están sacando el agua mediante el canal para poder ya empezar a trabajar en lo que es el tema de mejoramiento de suelo. Eh, pero están avanzando, están avanzando y están ya eh, esta semana y están eh, diciéndonos de que sí ya van a tener un avance de lo que es ya eh, las zapatas. Así es, está, están avanzando, están avanzando, pero como le decía yo anterior trata eh, eh, de que el nivel freático es un poquito que nos está retrasando, pero ellos están sacando, bombeando el agua. Y yo creo que estábamos hablando con el arquitecto de que esta semana ya desa el vaciado de las atapas, ¿no? Y eso nos nos alivia porque va a tener un buen avance, un buen avance porque ya al vacilar Zapata ya eso se mejoraría la situación y ver que el avance se va a hacer mejor todavía cuando ya esté con Zapata. Ya el contrato con, con la empresa y yo creo que ya por eh, lo eso decía yo, gracias a Dios, no ha leo y ojalá que no le dé para poder ya así eh, ver el avance ya definitivo de la obra y que si Dios quiere, en un mes ya lo vamos a tener. Lo, lo, lo que está un complicando es el nivel freático que ellos están luchando con eso para poder sacar el agua y poder hacer el mejoramiento del teceno. Pero este, me está diciendo el arquitecto, el dueño de empresa, de que posiblemente ya este mes estén dociendo eh, las zapatas y con eso ya estarían avanzando ya con las zapatas ya, Con culpa y sostener la obra educativa es eh, un poco más fácil, entonces eso esperamos de que eh, la siena se y con eso ya nos den ya más viabilidad para poder ver el avance de la obra. ¿no?